La familia de Regaciones fue la más sí. perseguida sí, por, el durante... por el proceso. ¿Eh? Cuatro de la familia.、Ah, eh, mencionas a m e n c i o n a s a.? Mi papá, Blasich, el Yuyo y yo.、Uh -huh. Todo el mundo se olvida del Yuyo. ¿El Yuyo militaba? <risa> Todos militábamos. <risa> bueno, b l a s í dijiste que no. Bueno, no, no eras militante, no, no, no era militante como nosotros de, de ir a la unidad básica, en fin. Pero todos militaban. ¿Iriar más. s le confiesa que Marín y Aragonés.? No, Iriar no me confiesa. Iriar, Iriar me muestra las denuncias que habían hecho. Marín, Aragonés,、eh, Marilena Torales, que era la tía n e n e para nosotros. Este, Marilena Torales, Del Blanco y, y Tellerearte. ¿Y ¿Qué d e c í a e s a denuncias? Que de la guerrilla era peligrosa. a ¿Usted r Yo. Que r l r i l o era peligroso. Nunca podría entender cómo Mariné n a t o r a l e s que me conocía de chica, podía decir que yo era. Que con esa denuncia dejó cuatro chicos a, afuera, solos. ¿Alguna vez usted los confrontó? ¿Les preguntó? Mirá, yo no confronté a nadie, pero cruzaban la calle. Y con Marín, este, la verdad,、eh, uno a veces tiene diálogo desde el punto de vista político. Y ellos sabían que yo sabía. ¿Los lo, ¿lo puede mirar a los ojos? Yo sí, como la n e r d a d No, no, no, si te, te, si, no, no, ha p e r d i d o la soberbia, Marín. Que diga que en la puta vida se encontró con, con Cam, por favor. Nunca se encontró, él dijo que no. Eso fue lo que dijo, nunca había tenido una reunión con Cam, así que así en la legislatura. Lo que pasa es que no tengo testigo s yo. El, el doctor este,、eh, el rojo que estaba en, en la.、Eh, En, en la, antes de ser director de viviendas, que estaba en la legislatura, y el doctor l a s a l l e que era el único, los, se murieron los dos, son los testigos de, de estas cosas que pasaron. Y les puedo decir lo que el doctor Yegliani sufrió también por todo esto. Que fue preso y no acá, que era el presidente del Superior tribunal, de tribunal de Justicia. Michi, usted también、eh, relató que varios de los represores que están hoy sentados en el banquillo sí, de los acusados、eh, fueron alumnos suyos en el ba bachillerato. ¿Puede decirnos quién, por ejemplo? Sí, Fioruzzi, no, Fiorucci no este, Gatica, l o r i o m a r t i n i que no era represor, m a r t i n i pero era comisario. Y había otros este, de, menos, menos prominentes. Se dijo que Aguilera era un peso pesado. ¡Jo!、Oh. Muy peso pesado. Además, el olor a whisky, que... el olor a el vapor etílico que emanaba. Ey, Aguilera.、Sí. ¿Y cuando dice peso pesado, qué se refiere? ¿El que más torturaba? El que... Sí, uno, no, porque no necesariamente tenían que torturar. Porque este, si uno piensa, este, tenía que haber una preparación para la tortura, pero era el que dirigía. Dale más. Dale más, porque con, un, con algo, ¿viste? Con cualquier cosa. Porque Fiorucci fue el más verdugo de todos. Uno de los más verduros, sí. p o r q u e Fiorucci fue verdugo hasta en la cárcel con mi papá. Delesnable. ¿Y qué recuerdo tiene del obispo Arana que la fue a visitar usted a la brigada? Bueno, yo, el obispo Arana, lo conocía porque. ¿Cómo no va a conocer uno al obispo? Decir, como lo conozco a Raúl, al obispo Raúl, por favor.、Es、decir que me abría la puerta y me llevaba mate el obispo Raúl este, con. Con este. con Pergovlio, en Buenos Aires. Te dejé una puerta abierta, Pinky, y ¿eh?